Hola Pibi, ¿cómo te va? Feliz cumpleaños. Me alegra mucho que te haya gustado el, el pequeño regalito que te, que te hicimos. Eh, quiero decirte en este día tan importante de tu vida que la pases muy bien hoy y siempre. Que la vida sea generosa con vos, porque te lo mereces. Sos una hermosa persona, una gran compañera. una mujer con pilas y con mucha chispa graciosa amable amena muchas cosas más podría decirte pero que te baste solamente con esto te mando un gran abrazo desde este lado del charco desde este lado del mundo que siga siempre así jovial divertida y bueno es un gusto poder compartir con vos este foro o el foro amigo, eh, todos te queremos, te apreciamos un montón, sos una fuente de vitalidad, de simpatía, haces dibujar hasta las piedras, sos perseverante. Te mando un abrazo gigante, y me encanta haber podido mandarte este mensaje eh, de, vos, de vos, que nos acerca un poquito más. Un abrazo muy grande, y feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz que los cumplas feliz que los প্ল হসপিফি que los cumplas feliz chau chau!